Me encuentro con el alcalde de Cajamarca de Telima, el doctor Evelio Gómez. Doctor Evelio Gómez, novedades para el año 2015 en su municipio Cajamarca. Digamos que novedades, novedades como tal, no, pero sí continuar con, con el trabajo que hemos venido haciendo dentro del desarrollo del municipio. Como cosa nueva, podría pues decir que este año vamos a construir con recursos de la alcaldía del gobierno de departamental una avenida para mejorar el entorno de nuestro municipio y la que hemos determinado que se llamará la Avenida Manuel Márquez, en homenaje a uno de los grandes hombres de nuestro municipio, al mayor humanista de la política cajabarcona del siglo pasado, don Manuel Márquez Campos, en una avenida que tiene recientemente un kilómetro de edad desde la plaza de ferias hasta el camposanto Santo Semetrio Municipal, logrando el entorno al destino de la carrera tercera del municipio de Ibagué. Esta calle que a aumentar el, eh, el tránsito, va a desembotellar un poco Cajamarca, ¿Qué, qué, ¿qué favorecería a la comunidad? No, la calle como tal ya existe, es el camino de salida entre Cajamarca y el corregimiento de Anaime, a mejorar el entorno porque está muy abandonada, eh, con huecos, girandenes, polvorienta, malas fachadas, vamos a mejorarle ese entorno para que sea un sitio turístico y agradable de visitar por los cajabasunos y por los que no son. Alcalde, hemos conocido de su, de su intención de promocionar el como sitio turístico, o sea que esto es como un principio para, para que esta liga hacia el volcán se, se forme turísticamente? Podría pues pensarse que hacen un hacen fuego, aunque la salida es diferente, la vía del Machín por camino, todo chingue, todo. Es para Naime Roncesvalles donde vamos a hacer la, la avenida, pero sí hay que reconocer que el, el, el volcán Cerro Machín, Las Quebradas, Aguascalientes, constituyen un, una fuente que podría utilizarse turísticamente a ver que ya se está haciendo. Yo creo que en un futuro muy lejano se a un sitio casi de obligatorio de ida a pasar un rato de esparcimiento y de buena, y de buena marcha y de buena salud. Alcalde, de otro lado, el tema minero fue siempre polémico el año que terminó. ¿Qué se prevé para el año que viene? ¿Cómo se vislumbra esto de la consulta minera que se ha resenado el Polima? ¿Qué se ha hablado sobre eso? El tema será siempre polémico, de la minería legal o ilegal. Siempre a lo largo de la geografía nacional será polémico, más de todo en Cajamarca, cuando es una minería de alta montaña y de gran escala que ha generado como importante ola de, de oposición por parte de los defensores a ultranza del medio ambiente. Sin embargo, el proyecto como no depende de la alcaldía, sino del gobierno nacional, pues ahí está caminando. Bueno, alcalde, este es un año electoral, electoral que hay que recomendarle a la población y a los futuros candidatos la mayor cortura y la mayor tranquilidad, especialmente en estas regiones como Cajamarca. ¿Cuál es la recomendación suya para los futuros candidatos? Bueno, lo que hay que hacer es que actúen con mesura, no invadiendo los terrenos de los demás, que hagan buenas propuestas, que los cajamarconos entiendan cuál es la mejor y cuál sea el mejor candidato que representa los intereses de en nuestra comunidad para continuar este camino de seguir creyendo que se, que se puede alcanzar el desarrollo y el del mundo. Del de los Alcalde, eh, en el respetador del público se conocieron eh, desapariciones en su municipio de algún joven. También se han conocido amenazas hacia los concejales. ¿Cómo va a el tema de seguridad en el municipio de Cajamarca? Sí, estadísticamente se habla de amenazas, de, de llamadas. Ella se pone en conocimiento a la autoridad competente, la fuerza pública, la inteligencia nacional y en este caso la departamental, para que hagan las pesquisas necesarias. Y ahí se está en ese trabajo por parte de ellos. Hasta ahora no se han obtenido resultados, pero esperemos que sean puro, puro cuento y que esas amenazas no sean serias. Alcalde, se ha dado feliz año, ahí dije el año, que termine muy bien su gobierno el próximo de enero y que sea una de las mejores alcaldías para recordar en el departamento del Tolima. Eso esperamos, yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos trabajando con transparencia, con olabilidad, haciendo gestión y llevando progreso a nuestra comunidad.